Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con rosmary Alonso Un minuto pasa de las 9 de la mañana, tenemos 15,5 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 20 de abril, segundo día de vacunación en IFA. Hoy tenemos previsto entrevistar sobre las 10 y media al director de Atención Primaria, Carlos de Gregorio, para conocer más detalles de ese proceso importantísimo que se inició ayer en las instalaciones feriales y donde se prevé realizar el grueso de la, de la vacunación masiva en caso de ...de que lleguen más dosis a la Comunidad Valenciana... ...entre ayer y hoy se espera vacunar a 6.700 personas en IFA... ...procedentes de Elche, Santa Pola, Crevillente y Aspe... ...hoy además conoceremos la actualización de los datos de COVID por municipios... ...y esperemos que nuestra tasa de incidencia siga siendo muy baja... ...a pesar de los brotes que se están registrando en Elche... ...de momento llevamos dos, con 12 casos en total... ...y ambos de origen social... ...los hosteleros junto al Partido Popular piden al Consejo... ...que suavice las restricciones con más aforo y ampliación de horarios... ...pero las restricciones continuarán una semana más como están... ...y veremos qué pasará... ...cuando el 9 de mayo acabe el estado de alarma... ...Puch insiste en que hay que actuar con prudencia... ...porque la vacunación va lenta y no se ha llegado... ...a los niveles de inmunización previstos y necesarios... ...para recuperar la normalidad. Por otro lado... ...el presidente del Consejo, Chimo Puig... ...se reunió ayer con el sector del calzado... ...y sus componentes y se mostró a favor de apoyarlo... ...por la situación crítica... ...en la que se encuentra... ...ha asegurado que de cumplir... ...la ministra de Economía su anuncio... ...el Gobierno valenciano va a incluir... ...a la industria zapatera y a sus componentes... ...en el reparto de esas ayudas europeas... ...para la solvencia empresarial... ...en el llamado Plan Resistir Plus... También se ha comprometido a estudiar una solución a la respuesta dada por el gobierno estadounidense a esa tasa a las tecnológicas y pide un diálogo claro a través de la OCDEF, la Organización Internacional de Cooperación y Desarrollo Económico, para preservar la alianza comercial con este país. Estas eran sus declaraciones ayer tras la reunión con el sector zapatero alineada con la defensa del calzado en una situación crítica como la que se está viviendo en estos momentos. Hay dos problemas que se han planteado durante la reunión. Uno que tiene que ver con que el calzado forme parte también de los sectores que van a recibir ayudas dentro del plan Resistir Plus. Nosotros estamos convencidos de que si el gobierno finalmente nos, nos permite, desde luego va a ser incluido el calzado tanto en, en las ayudas del, del gobierno como posibles ayudas complementarias. Y por otra parte, también estamos absolutamente trabajando jun, junto con el sector para ver de encontrar una salida al conflicto de aranceles que se ha producido y que puede tener consecuencias muy negativas para el calzado en la comunidad valenciana. El calzado representa el 50% prácticamente el calzado de la comunidad valenciana, el 50% del calzado de toda España. Para nosotros representa el 10% de nuestras exportaciones y por tanto tenemos que defender también sobre todo esta relación con Estados Unidos. Para ello pensamos que se tiene que establecer un diálogo claro en el marco de la OCDE porque ciertamente es necesario la imposición en el ámbito de las empresas tecnológicas, pero al mismo tiempo tenemos que preservar nuestra alianza comercial con Estados Unidos. Del calzado también se habló ayer en la reunión que por la tarde mantuvo el alcalde y el concejal de promoción económica con los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT para avanzar en ese diálogo social. Nos hemos reunido con UGT y Comisiones Obreras con la finalidad de tomar el pulso a la situación sociolaboral de la ciudad desde la óptica de los sindicatos. Hemos hablado de los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, de la evolución del desempleo, de las medidas impulsadas por el gobierno municipal y dirigidas a apoyar a los sectores económicos afectados por las restricciones y también hemos abordado la situación específica del sector del calzado, en concreto la problemática surgida con la amenaza de Estados Unidos de imposición de aranceles y también la necesidad de que el gobierno de España incluya al sector a la industria del calzado in el ámbito de la protección del decreto de ayudas a la solvencia empresarial, una cuestión que desde luego también los sindicatos apoyan. En conclusión, una reunión fructífera y útil en el marco del necesario diálogo social que se ha de dar también en el ámbito de las ciudades. Pues de esa reunión hablaremos hoy sobre las 10 de la mañana con el secretario territorial de UGT, Ismael Senén, para conocer los detalles de ese encuentro y también para conocer la reelección que tendrá lugar de su cargo esta misma semana en el Congreso de UGT del país valencia. Y otro asunto que abordaremos hoy en el programa será el agua, concretamente la defensa del trasvase Tajo Segura y el rechazo que ha provocado las declaraciones del presidente Chimopuch en las que calificó de aquelarre la reunión de los gobiernos de Murcia y Andalucía para defender el trasvase Tajo Segura. Y en unos minutos abriremos nuestra tertulia política esta semana con los concejales del Partido Popular y Vox concejales de la oposición. Pero antes comenzamos la glorieta con la música seleccionada para hoy. Nos vamos con celtas cortos al 20 de abril del 90, para recordar aquellos tiempos. 20 de abril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 en la cabaña de cabaña del turmo Cabrisas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. Hasta tiene scribos, qué tal te va con el TS, espero sea divertido, io la verdad como siempre sigo currando en lo mismo. De hoy no queda casi nadie de los de handen, en los die zijn, van cambiado. mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos, yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Te aquella noche en la cabaña del turbón? Las risas que nos hacíamos juntos. Hoy no queda casi nadie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 La Glorieta, con y Alonso. Once minutos pasan de las nueve de la mañana y de ese 20 de abril del 90 que nos ha dejado Celtas Cortos vamos a llegar al mes de abril de esta década con Vanessa Martín. Más de un palmo la hierba aunque tu vida es otra y la mía va de estiempo, Zuenaan las sirena una y otra vez Cómo puedo verte dentro de otra piel Capricho de viento Ay mi amor He dejado tantas pistas en tu puerta Qué locura sentirla entreabierta Y que nunca me atreva a llamar Ay mi amor Nos está prohibido volver Equivocarnos y es en este miedo donde se consumen años y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir, y de nuevo sintiendo. alimenta al mal de haciendo nido la locura. La vida a veces tú él estando más viva que nunca. Suenan las sirenas una y otra vez, como puedo verte dentro de otra piel. Capricho de luna. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, que locura sentirla entrabierta. Y que nunca me atrevo a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos. Y es en este miedo donde se consumen años. Y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir, y de nuevo. Ay, de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir. Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta. que locura sentirla entreabierta. Y que nunca me atrevo a pasar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver equivocando. Y es en este miedo los meesteres.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 Gracias por ser parte de nosotros.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 101.4 Teleelch Radio Marca Todos los martes en la glorieta Tertulia Política Pues hoy es martes 20 de abril y tenemos esa tertulia política. Hoy no contaremos con ningún representante del equipo de gobierno, pero sí con concejales de la oposición en concreto participa la concejal del Partido Popular, Loli Serna, quien eh, se encuentra aquí presencialmente en nuestros estudios de Teleilche Radio Marca, a quien damos la bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Loli. Y de forma telemática tenemos eh, al concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi. Muy buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días a todos. Tenemos el Pleno a la vuelta de la esquina. El lunes hablaremos de mociones que ambos grupos municipales vais a, a presentar en el Pleno. Pero antes que de nada, antes, en primer lugar, me gustaría que nos dierais vuestra opinión de ese plan de vacunación que ya se ha puesto en marcha. Lo teníamos en el Esperanza Laje, en el pabellón polideportivo del Toscar y ahora en las instalaciones de IFA. Eh, Loli Serna, empezamos con, contigo porque el Partido Popular eh, ha, pedido, ha pedido más autobuses para los vecinos de las pedanías. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena porque la organización, a quien le hables, a quien le preguntes, ha sido muy buena. Dar las gracias a, bueno, pues a todos los sanitarios, a la policía, a todo el que ha participado porque las sensaciones y con con cualquier persona que le preguntes, ha sido un éxito. Eso para empezar. Luego vienen los peros, como en todos los sitios. Eh, esta mañana nos hemos encontrado con la noticia de que el IFA van a vacunar hasta esta tarde. Es decir, esta tarde se va a cerrar el vacunómetro. Eh, pensamos, eh, por un lado, que, que, bueno, que exclusivamente solo para dos días a lo mejor se podía haber seguido donde se estaba vacunando eh, como se estaba haciendo... Hasta este momento, en nuestro caso en Elche, en el polideportivo del Toscar, mucho más cómodo para acercarse los ciudadanos. Y como ayer has dicho tú, denunció el Partido Popular, hemos tenido muchas quejas de vecinos, de pedanías. Hay que pensar que en Elche existen 33 pedanías, hay tres o cuatro que por población son muy grandes y hablamos de una población de más de 40.000 habitantes. Eh, y no se han tenido en cuenta a la hora del traslado que tienen que hacer para ir, para ir al IFA, ayer y hoy, recuerdo que esta tarde se termina, para favorecer ese traslado para esas personas que no ...pueden ir con su propio coche porque no tienen medios y creemos que una vez más ha sido una cosa muy precipitada... ...como todos sabéis, eh, se dijo el domingo por la mañana esos autobuses que iban a haber, el horario... ...había mucho desconocimiento por parte de la población en general, eh, bueno, en las redes sociales... ...veías que mucha gente preguntando a la policía hasta que se supo... Y, Mucha gente no lo ha utilizado por, esa, por ese desconocimiento, eh, porque no ha habido una planificación con tiempo. Las cosas se pueden hacer mucho mejor y creemos que en este momento bueno, pues el señor alcalde, que es el máximo representante del Elche, no ha sabido pedir para todos los ilicitanos, que recuerdo que son todos los de las pedanías también y una vez más han quedado excluidos de todo. Alberti, comparte usted esta crítica del Partido Popular. ¿La movilidad en este plan de vacunación no es sostenible? Hombre, comparto, sí, en parte de lo que dice no mi compañera Loli Fernández. Eh, pero el problema fundamental es que no hay una planificación a nivel nacional y a nivel de la comunidad valenciana. El tema de, de... lo estamos viendo. O sea, primero vamos a vacunar a las personas de 60 a 65 años, luego de 65 a 80, después de 40 a 50, y después, como decía en un meme que venía por el tema de Facebook, ¿no? al final de este verano se van a regalar con las patatas RIS. Eh, es, un, es un despropósito lo que está habiendo con las vacunas. No hay nada programado, no hay nada... No hay nada bien estudiado. Eh, efectivamente, los sanitarios se vuelcan en todo, los médicos se vuelcan en todo. La facilidad de lo que es profesionalidad médica eh, lo está demostrando día a día desde el principio de la pandemia, pero lo que es la organización eh, política y la organización de, de, de todo el tipo, el tipo de vacunas es un desastre. Es un desastre a nivel incluso hasta internacional. Ahora la Astra, luego la Moderna, luego la O... Esto, es, esto no sé, es que parece, parece de chiste, de verdad. Así que, bueno, también es que tampoco se está haciendo eh, un control de gente que, por ejemplo, que no quiere ir a, ir a vacunarse, que todo el mundo tenemos libertad de, o bien de vacunarnos o querer vacunarnos o no querer vacunarnos. Pero podría haber también eh, pues, pues un tipo de de WhatsApp o de, de gente interesada y que la gente que cuando falla alguien para vacunarse que automáticamente pase lista y directamente poder eh, que vaya la gente también que no ha podido ir. ese es tema en un 25% de la gente que no ha ido a vacunarse. Entonces esas vacunas de alguna manera pues habría que rotarlas o, o emplearlas en otra gente. Eh, pues de eso, de eso hablaremos con Carlos de Gregorio, que es el director de atención primaria, que lo tendremos a las diez y media. Vamos a, a ver las cuentas municipales, porque ayer la concejal de gestión tributaria, Patricia Maciá, rindió cuentas a los grupos de la oposición en la comisión de pleno. Se habló de la liquidación presupuestaria de 2020 y de esa liquidación se desprende un dato importante, y es que tenemos un remanente de algo más de 12 millones de euros. La concejal dijo... ...que por primera vez y como ya no hay reglas fiscales en torno al remanente... ...se puede utilizar no para eh, deuda, para amortizar deuda como hasta ahora... ...que era obligatorio, ahora se puede utilizar ese remanente... ...si se quiere, para otros gastos e incluso inversiones... ...se le preguntó a la concejal en rueda de prensa... ...a qué proyectos podrían ir destinados esos 12 millones y medio de euros... ...y ella dijo que no es prudente gastárselos todos en un año y que es muy pronto para ver eh, qué proyectos son los que se pueden eh, financiar con este dinero en 2021. Pues bien, la oposición, ¿qué va a decir en el Pleno con respecto a ese remanente, al destino que se le va a dar a los 12 y pico millones de euros que tenemos? Bueno, yo en principio eh, me gustaría aclarar que... Eh... Ese dinero, que siempre ha habido un remanente, que si no te lo has gastado en inversiones financieramente sostenibles, que no podía ser en gasto corriente, al año siguiente o a los dos años, tenías que utilizarlo para amortizar deuda. Con el COVID, eh, el año pasado, el gobierno de España decidió que nos iban a dar una especie de amnistía, pero durante dos años. Es decir... Eh, esto que tú estás diciendo y que dijo ayer la concejala Patricia Macía no es que vaya a seguir de momento no han dicho nada más simplemente que a raíz de la pandemia durante dos años vamos a tener esa especie de amnistía fiscal que el dinero del remanente que, que cada ayuntamiento tiene si no lo gasta en inversiones financieramente sostenibles recuerdo que no era en gasto corriente se tenía que utilizar deuda. Bueno pues esto va a ocurrir para el año 2021 y mil Nos encontramos con un montante muy elevado y bueno eh, esperamos que con ese dinero se hagan muchos proyectos que llevan muchísimos años en Elche esperando que se realicen. Eh, te puedo poner varios ejemplos como son los centros sociales de las pedanías del la ALTED y de Torrellano, que lleva muchos años pidiéndose y además nos gustaría también que el equipo de gobierno pudiera contar con la oposición, porque ahora va a tener que hacer con ese dinero eh, una relación en qué va a invertirlo y al Partido Popular le gustaría bueno, pues también ofrecerles y decirles alguna serie de cosas para que lo pudieran tener en cuenta, pero vamos pensamos que nos lo darán cuando ya está hecho, nos darán como siempre un papel para que veamos y, y bueno, eso es lo que hay. Y luego lo que nos llama la atención es que también dijo la concejal que teniendo más de 40 millones que tenemos en los bancos, tenemos un remanente de más de 12 millones de euros, está claro que el índice de en endeudamiento es muy bajito. Entonces no entendemos por qué se tiene que pedir. Otro préstamo, cuando hace unos meses se pidió uno, ahora de 8 millones. No sé, eh, está bien que el, que el endeudamiento sea muy bajito, pero si tú tienes suficiente solvencia económica, tienes suficiente dinero para poder invertir y para gasto, que por primera vez se va a poder utilizar para gasto corriente, implementar muchas partidas sociales y todo, que hace mucha falta, no entendemos el porqué de ese préstamo. Alberti, desde Vox, eh, el, el, las cuentas que ayer rindió la concejal de gestión tributaria son aceptables, tenemos estabilidad presupuestaria y esos 12 millones y pico de euros de remanente deberían destinarse a proyectos eh, que tengan en cuenta la opinión de la oposición, como dice la señora Serna. Pues mira, eh, vamos a ver. Con el tema de económico, el tema de cuentas, el tema de presupuestos, pues siempre existe, eh, eh, no sé cómo explicártelo, el arte del virribirloque, no. O sea, yo te cuento esto, te lo veo más caro y luego al final te digo lo que a mí me interesa decirte. Lo digo por esto, no por criticar a nadie. Lo que pasa es que ayer lo que sí que se vio fue el cierre del año 2020, ¿vale? No se ha visto todavía nada del 2021. Eh, no hay más que ir a la página oficial del Ayuntamiento del CE, ver directamente eh, en las cuentas generales y directamente, desde hace ya un tiempo, están publicados directamente lo que son cinco modificaciones puntuales directamente de él, eh, los presupuestos de 2021. Te puedo decir que la modificación número tres eh, en teoría dicen que no, se puede, no, se, no hay que aprobarla por el Pleno, sino que directamente al ser modificaciones dentro del mismo misma partida, pues directamente la pueden aprobar ellos en la Junta de Gobierno local. Pues hay una partida eh, alta del estado de ingresos, del remanente de tesorería general de incorporación de remanentes de 12.022.659,83 euros, que es el código operativo 18.384 barra 11, barra 2021, ¿vale? Este remanente es junto con una subvención de dosis de 18.143,95, dan 12.040.000, 12 que está para pagar una serie de créditos, entre ellos te puedo decir que hay 1.775.000 del plan de asociación. O sea, que un y... momento, lo que está diciendo Alberti es que usted eh, está seguro de que ese remanente se va a utilizar para amortizar deuda en 2021, según las previsiones. ¿Es lo no, que está diciendo? Eh, ah, no, no en, teoría, en teoría es para pagar cosas del año pasado que parece ser que se han metido aquí. Porque, por ejemplo, está la subvención de rehabilitación de edificios de vivienda de 440.000 euros, está adquisición de Compactus Archivo de 500.000, o sea, hay un montón de lo que son, son pagos, son pagos de, de, de gastos del capítulo 2. Eh, son 12 millones de euros de remanente, yo no sé si habrá otros 12 millones de remanente de otro lado, o sea, aparentemente estas cuentas que todavía no las ha aplicado la Concejalía de Hacienda eh, corresponden a esos 12 millones de remanentes pero, que están diciendo el año pasado. ¿Pero usted estuvo en la comisión ayer? Sí, sí. ¿Y no le preguntó a la concejal estas dudas? Ayer se veía, como te he comentado antes, lo que es el cierre de las cuentas de 2020. Bien, eh... Yo le pregunté precisamente el tema del remanente. Y lo que era el superávit del año pasado, el superávit eran 5 millones y pico de euros y lo que era el remanente eran 12 millones de euros. Entonces, esos 12 millones ya se verá, porque lógicamente, si estamos viendo las cuentas de 2020, eh, no hay por qué preguntar de los presupuestos o la modificación del presupuesto de 2021 que ya han aprobado ellos. Eh, lo cierto es que eh, ten, la oposición No se sabe si participará o no en determinar qué proyectos son los que se van a financiar con ese remanente. Así que tendremos que preguntar al equipo de gobierno si van a darles a ustedes posibilidad de participar y de proponer proyectos para eh, ejecutarlos en 2021. También estamos viendo cómo en estos últimos, estas últimas semanas se ha hablado mucho de vivienda. Ha venido hasta en dos o tres ocasiones el vicepresidente del Gobierno valenciano, Martínez Dalmao, para eh, anunciar el derribo de bloques en el barrio de Los Palmerales. Ayer mismo se presentaba un plan de vivienda protegida pública en el que se incluye construir en un solar de la Consellería 70 viviendas en el barrio de Los Palmerales. Y además Martínez Dalmao vino hace unos días al Centro de las Clarisas, a, al Monumento de las Clarisas, para anunciar que se va a poner en marcha o para presentar un registro de, por la cali, calidad del hábitat construido. Bien, eh, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de la gestión de las viviendas que se está haciendo en estos momentos en Elche, por parte tanto del Ayuntamiento como del Gobierno valenciano? Loli. Bueno, nosotros creemos que hace falta vivienda pública, hace falta vivienda de alquiler, alquiler social, alquiler para personas jóvenes. Por ejemplo, nosotros desde el Partido Popular, para este pleno llevamos una moción para ayudas de alquiler a pisos, eh, a vivienda para jóvenes, que en la actualidad los jóvenes, es más de un 40% de los jóvenes eh, necesitan esa vivienda, no se van de sus casas porque no pueden acceder, no pueden irse esa vivienda. Entonces, por ese lado, eh, creemos que se debe apostar firmemente por la vivienda, vivienda pública, vivienda para alquiler, lo que nos llama la atención, no tengo en absoluto nada Puede ser en cualquier otro barrio, pero volvemos. Yo creo que se está apostando muy fuertemente por el barrio de Palmerales para regenerarlo, como tú bien has comentado, con el derribo de estos dos, dos nuevos bloques que se van a hacer. Por cierto, nos preocupa qué se va a hacer con la gente que vive en esos bloques, dónde los van a trasladar. Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos desde el Partido Popular, porque ha dicho que se les va a reubicar, pero no se sabe ni dónde, ni bueno tendría que estar ya planeado, porque según ha dicho la consellería, antes de final de año se van a derribar estos dos bloques. Y luego, con respecto a la construcción, está bien que sean palmerales, pero hay otros barrios en Elche que les haría falta eh, que se hiciera... Este tipo de vivienda y no siempre lo encasillamos parece en el mismo sitio, con mucho respeto al barrio de Palmerales, pero hay muchos otros barrios en Elche que les haría falta. Como bien has dicho, nos hemos enterado por los medios de comunicación, nosotros no sabemos nada más, excepto las declaraciones que hizo ayer el consejero y lo que los medios habían recogido hoy de esas 70 viviendas. Bueno, no se sabe mucho más de ese plan, sabemos que es un plan de, para cuatro años, desde el 2021 al 2025 creo, con un montón de viviendas eh, en toda la comunidad valenciana, pero no sabemos mucho más, ni qué condiciones, ni quién va a poder optar, ni si se va a poner un alquiler, eh, si va a ser social. Bueno, ha sido un anuncio, como muchos anuncios se hacen, quedan muchos años, no sabemos si vamos a ir, se va a construir en el 22, en el 23, en el 24 o cuándo va a corresponder. Vamos a esperar a ver qué cómo se concreta ese anuncio y que no quede como muchas otras cosas que hace la consellería, que son anuncios, anuncios y más anuncios. Eh, Juan Antonio Alberdi, eh, ¿se está realizando una buena gestión en cuanto a vivienda social pública? Para nada. Eh, lo que es la vivienda social pública lleva muchísimos años eh, con retraso y la verdad es que es una de las grandes eh, apuestas que se debería haber seguido. El tema del VPO fue de, lleva muchos años que no hay, no hay medidas para, para hacerlas eh, y es lo que está provocando de alguna manera que haya un déficit de viviendas sociales y sobre todo de viviendas para jóvenes. ...que tienen que empezar a, a su vida profesional y su vida eh, independiente, ¿no? Eh, desde Bosa eh, lo que queremos es hacer precisamente mucha vivienda social... ...y sobre todo vivienda para alquiler para jóvenes que los primeros años... ...no les suponga de alguna manera el tener que pagar más del 50% de los ingresos que reciban... Pero el tema de las viviendas, bueno, el tema de los, las 70 viviendas de los palmerales no es cuestión de coger, decir, voy a tirar dos bloques para hacer otros dos bloques. Creo que debería de hacerse lo que es un plan integral de lo que es toda la zona, ¿no? antes de empezar a hacer una serie de bloques. Pero, de todas maneras, bueno, bienvenidas sean, porque de alguna manera van a dar trabajo y, y sobre todo, pues van a, a poderse alojar 70 eh, familias. Que, que, no re, o sea, que, que necesiten esa vivienda. Pero eh, el problema ya no es ese. Dime, dime. No, era por cambiar de tema. El ah, problema no era no, ese. Es que, ¿qué, ¿Qué problema eh, es el que vienen ustedes? No, el tema, el tema está en que, bueno, por la Generalitat, la semana pasada, nos dio precisamente una charla sobre eh, unas subvenciones que van a dar que son bastante interesantes. Eh, sobre todo son interesantes porque, como decía Loli Serna, eh, no solo es el tema de la construcción nueva, sino el problema fundamental y, además, aquí en Elche, como ya he dicho en varias ocasiones, es el tema de la rehabilitación de la vivienda. Hay una serie de, de, de barrios, como por ejemplo, que es el de Porfirio Pascual, que eh, debe de realizarse una reforma integral de lo que es todo el barrio. Eh, Todas las viviendas hace muchísimas viviendas en carrus que debido a la construcción de los años 60-75, pues tienen cemento luminoso. Entonces, hay una serie de ahora de subvenciones que realmente nos, no se nos sorprendió el otro día. ¿no? Por decirte algo, por ejemplo, está la base de la elaboración de una estrategia de rehabilitación del entorno construido que va dirigido precisamente pero esas ¿Pero esas subvenciones se pueden pedir ya? En principio te voy, te voy a dar un resumen, porque una así, mira, por ejemplo, el plan Renata... Que es el que siempre está No hay, tiempo, ahora, no hay tiempo para resumir, eh, simplemente saber si se pueden pedir o no esas subvenciones sí, de la mira, Sí, ya se pueden pedir. Eh, desde mayo-junio, por ejemplo, hay 5 millones del RECJAC, con viure 25 millones a partir de mayo-junio, en abril directamente 20 millones de euros aproximadamente para, para accesibilidad de edificios, fondos de la Unión Europea, no se sabe todavía el, el, el importe pero ya precisamente se está, se está empezando a realizar y va a ser muy importante porque la Comunidad Económica Europea lo que quiere dar son muchas subvenciones para lo que es rehabilitación de edificios, eh, de barrios, etc. No hay mucho tiempo, ya hay otros asuntos, porque Lolis ha dicho que el Partido Popular va a presentar al, al Pleno de este lunes esa moción para pedir más ayudas a los jóvenes para el sí. alquiler de viviendas. Y vamos a hablar precisamente de las mociones, porque el Partido Popular, la segunda moción que van a presentar es en defensa del trasvase Tajo Segura. ¿Por qué? Si ya ha habido declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura en el pleno de marzo, Loli. Porque creemos que una declaración institucional no, no está muy bien, ponemos todos de acuerdo, se hace, pero por lo que estamos viendo, sirve muy poco. Es decir, eh, tenemos que ser muy concisos y estar todos... Yo, Vamos a ver, eh, ¿para qué sirven las declaraciones institucionales? Creemos que no sirve solo llevar esa declaración donde haya que llevar la Valencia, el gobierno de España, para que las metan en un cajón. Debemos explicar en el Pleno a todos los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar y tomar las medidas que hayan que tomar y ponernos en nuestro sitio. No podemos renunciar ni una sola gota de agua en, este en, este, en, e en nuestra tierra, el agua es muy necesaria y el gobierno de España nos ha vuelto a engañar, nos ha vuelto a engañar porque nos recorta ese trasvase, después de muchos años que costó llegar a ese memorándum y ponernos todos de acuerdo, se ha vuelto a abrir una guerra entre comunidades y la solidaridad con el agua, parece que se está perdiendo otra vez. Entonces, queremos ponernos muy firmes que el señor alcalde, como máximo responsable de la ciudad, eh, pues tiene que ir donde haga falta, junto con Chimo Puig, llegar a los tribunales, hacer todo lo necesario para que esta tierra no pierda ni una sola gota de agua que hace tantísima falta. ¿Usted considera entonces que esa moción del Partido Popular viene como agua de mayo al Pleno? ¿Sí, señor? Sí, señor Alberti. Pues, bueno, pues igual que lo que he comentado, el tema de la declaración institucional, que realmente no vale para nada, pues también te digo que, bueno, que las mociones, por pues, desgracia, tampoco están valiendo para nada. Se aprueban, se dejan en el cajón y nada más. El tema de lo que es el trasvase es un tema muy, muy, muy gordo, es muy problemático. Y el tema del trasvase deja patente que, de, que acabar con el tajo segura es una decisión totalmente orquestada. ...y que responde a intereses políticos, ideológicos y partidistas y no técnicos. Eh, es una medida completamente arbitraria y que no solo tenemos que de, levantarnos... Eh, ...no en pie de guerra pero en contra de, de esa decisión. Eh, los ayuntamientos, los alcaldes, la consellería, nos tenemos que levantar todos. O sea, esto es una cosa ideológica que está dentro de lo que es el globalismo... ...y lo que quieren hacer es, eh, es fastidiar a toda esta vega. ...o sea, el agua es de todos los españoles... ...y el agua deberíamos de, de, de, de canalizarla directamente... Eh, ...para toda España, para, para producir, para regar... Para, para, ...para dar economía... ...o sea, ¿por qué eh, Castilla-La Mancha y Castilla-León... ...se hacen con el Tajo segura... ...cuando realmente no es suyo? O sea, ¿Y por qué le estamos dando 2,5 veces... ...el tratado de agua a Portugal mientras que a toda esta zona, en lugar de 600 hectómetros cúbicos, se están viniendo 330. No pues, está... Alberti, vamos a abrir un paréntesis en esta tertulia porque es evidente que la moción del Partido Popular va a tener la unanimidad de todos los grupos políticos en el ayuntamiento pero es que se ha abierto un nuevo capítulo en esto de la guerra del agua, los gobiernos de Andalucía y Murcia se han reunido para exigir al gobierno de Pedro Sánchez, lo estaba diciendo la señora Serna, que blinde ese trasvase tajo segura ante la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de recortar los envíos del agua ya, porque así lo ha aprobado ese, esa modificación de las reglas de explotación y acabar con esta infraestructura en cuestión de poco tiempo cuando se apruebe el incremento del caudal ecológico sabemos lo que opina el PP y Vox, pero eh, queremos eh, también eh, en esta tertulia recoger eh, la voz de los regantes porque esos dos gobiernos, Murcia y Andalucía, han hecho frente común pero el presidente Chimapuch pues ayer mismo calificaba la reunión de aquel arre y declinaba el reunirse con ambos, con sus homólogos con Moreno y López Mira ambos del Partido Popular con los presidentes del, del gobierno de Murcia y de Andalucía Ángel Urbina es el portavoz de la, mesa provincial, de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, que, por cierto, se reunió el pasado viernes y acordó un calendario de movilizaciones. Le damos la bienvenida a esta tertulia. Buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Eh, ¿Qué pasa con, con las declaraciones de Chimopuch? Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los regantes? ¿Ha dolido? Ha dolido. Ha dolido. Nosotros entendíamos... Yo personalmente, personalmente yo puedo entender que igual pues, irse a Almería a trasladarse, pero podría haber sido más, un poco más ético. Y haber, bueno, pues no, pues, de verdad, tenía agencia aquí el tema este del calzado, en elche y demás, podría pues, haber dicho, pues ah no puedo, pero yo, yo hablaré con ellos, se puede reunir con ellos, en fin, por la noche, sin que sea las no cosas de los partidos, pero, pero echamos en falta, en eh, fin. No esas declaraciones de, oh, es que voy a recurrir. Es que ahora no se trata de recurrir. Lo que se trata ahora de que ir al Gobierno de la Nación y decir, usted no publique nada y nos sentamos a dialogar a ver qué va a pasar. Porque técnicamente no hay ningún argumento para poder variar ni una cosa ni la otra. En la regla de la explotación y en el regla ecológico. Es un capricho político y tienen que ser los políticos los que solucionen Nosotros hemos ido a Madrid con historias generales y con papeles y con números y ellos tienen cubierto todas sus necesidades. El cadáver ecológico del Tajo, se, lo que pasa es que la sentencia dice que hay que poner cabal ecológico, pero ya existía un caudal mínimo que se lleva haciendo desde 100 años. Existe, hay otros problemas. Entonces, está todo técnicamente, ellos lo primero, ahora tienen 800 hectómetros cúbicos cuando tienen 400 de reserva. Es una barbaridad y que nos van a hundir. Nos van a hundir porque, efectivamente, de los 600, está viniendo unos 300 y pico. Ahora mismo, para, para, para el Tajo Segura, hemos modernizado los regadíos para gastar lo menos posible hipotecando nuestra finca hasta, y nuestros hijos hasta 50 años. Y ahora resulta de los 300 y algo, 110 van para abastecimiento, queda 180 para regadío. Si esos 180 le sumas los 11 o 13 o 15 de la regla de explotación y los 80 o 90 del de, de cobre ecológico, nos quitan la mitad. Nos quitan la mitad. Y como los gastos fijos si hay que repercutirlos, menos agua y la que viene el 40% más cara. Es una verdadera ataque, ataque a, al regadío y a la forma de vivir en esta época. Tan difícil que estamos todos haciendo. No eh, lo puede entender nadie. Bien, pues Timo Puch no quiere reunirse con sus homólogos, con los presidentes del gobierno de Murcia y Andalucía, pero al menos sí ha criticado a Paje. Eh, respondió a, a sus declaraciones hace unos días. Al menos sí, eh, eh, dice que está con ustedes. Sí, me parece muy bien que está con nosotros y si nos hable. Si me parece todo muy bien, si todos son voluntades, pero hay que ejecutar. Y a mí no me vale que a partir del día 30, cuando se promulguen, que se puede ya promulgar el borrador del plan ideológico, a partir del día 30 de abril, dentro de 10 días, que salga una ley, aumentando los protocolos ecológicos, nos quiten esos 100 hectómetros y se pongan un recurso. No me vale. Porque al día siguiente de esa ley, mis árboles ya nos riegan. Y a mí que un juez me diga dentro de 20 años que tenía razón, pues la verdad, esta generación nuestra ya no existiremos y aparte ya, ¿para qué sirve eso? No hace falta, está muy bien que nos apoyen, que nos, quere, que nos queremos, todos nosotros sí, pero hay que ser ejecutor. Y hay que ir al Gobierno de la Nación y decirle, usted eso no lo publica, porque esto hay que negociarlo y hay que demostrar que técnicamente no tiene razón ni Castilla-La Mancha ni el Ministerio de Transición Ecológica, que es muy sectario, así de claro. Pero ¿quién puede, Entonces, hacer eso? ¿Qui ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede convencer al presidente Pedro Sánchez de lo que usted está diciendo? Pues lo que estamos diciendo nosotros siempre, el presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de Murcia y el presidente de la Comunidad Andaluza, que los cuatro, las, tres, las tres territorios juntos representan el 40% del territorio nacional. ¿Usted se imagina esta medida que fuese contra Cataluña o contra el País Vasco? Ni se planteaba. Y se plantea algo contra el 40% del territorio nacional cuando no existe ninguna justificación técnica para hacerlo. Ninguna. ¿Qué, van a no hacer, ninguna. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿La Mesa Provincial del Agua acordó movilizaciones? ¿Hay calendario de movilizaciones? Sí, sí. sí. Eh, se pasó al Círculo del Agua, que es el que lleva todo este tema. Y entonces, con las medidas que tenemos, porque encima no podemos hacer muchas cosas, pues ya anuncio que este jueves, o sea, pasado mañana, de 10 a, a, a 12, en la delegación del gobierno de Alicante, en la plaza de la montañeta, con las normas que no hay que cumplir, a metro y medio, con mascarillas y movimiento allá, pantalón, pues estaremos lo que sea, 300 o 200 o, ciudadanos, para empezar a, a movilizarnos en ese tema. Y luego ya cuando cerremos todos, un día, un día haremos en todos los ayuntamientos que se benefician del tajo segura. En leche también. Un día, quizás sea un sábado. También, para que los ciudadanos demuestren que es un problema muy grave. Más de lo que la gente se imagina. Llevo en esto toda la vida. Toda la vida. Nunca ha estado el tajo segura tan peligroso que ahora. El ayuntamiento Nunca. de Elche... No, no lo recibe ni la ministra, para dar explicaciones. Es que no lo recibe nadie. Eso es muy triste. Eh, bueno, no están solos. El ayuntamiento de Elche ha estado siempre al lado de los regantes. Eh, la sí, moción no, no, no, no. que, porque también el pleno de este mes de abril también se hablará del agua, gracias a la moción del Partido Popular. No tengo yo ninguna. Eh, vamos, estoy con todos los concejales que están ahí, con todos y con el alcalde. Al revés, muy, muy agradecido, muy agradecido, porque además así lo demostró el alcalde de Elche en en el pleno que tuvimos, en la Comisión Provincial del Agua, que estuvo muy bien, ...y en fin, igual que el alcalde de Alicante y todos los alcaldes. Y, si, si el problema es que es un tema que trasciende ya a la cosa local, es un trasciende de Estado. Y el Estado son los presidentes de las comunidades y el presidente del gobierno. Un tema de Estado. ¿Cómo usted va a solucionar un tema? Porque encima es que no tenemos solución. No hay alternativas desaladoras, no hay conexión y precio carísimo. No hay alternativas. Condena a una gente hipotecada para 50 años de sus regadíos a arruinarnos. Con lo cual va a haber follones. Pero no podemos porque es que no podemos a salir con la pandemia. Pero que va a haber conflicto social. Muy gordo, muy gordo. No puede usted aquí en el mismo pues Tú sabes la cantidad de gente que, que está pagando la abonización de los regadíos a 50 años que hemos pagado 10? O donde vaya. Dígaselo a un regante. O sí, sea, a mí, Ángel y Manolo y tal, el Manolo, digo, vamos a, a modernizar y ahora no me dan agua. ¿Pero esto qué es? Yo no tengo que ir de este pueblo, pero es que también los, los, los concejales vamos a arruinar una generación y vamos a, a, a hacer... Vamos, es que yo no lo entiendo. Es que esto no lo entiende nadie. Pues Ángel Urbina, eh, gracias por aclararnos un poco cómo está la situación y esperemos que el gobierno de Pedro Sánchez entienda los, las protestas de nuestros regantes, de todos los regantes del levante. Gracias, Ángel. Pues quiero aprovechar que si que tienes ahí a unos en fin, eh, concejales y personas, tengo que darle las gracias de parte los regantes a todos los partidos políticos de Noche, que están dando la talla y estamos muy agradecidos. Gracias. Loli Serna, eh, a eh. ver, esta, esta, este lamento... Y ya que llevan años, ya diciéndolo, eh, ustedes lo, ha, lo han interiorizado bastante, ¿no? A ¿Están ver, ustedes al lado de los regantes? Siempre hemos estado al lado de los regantes. Eh, creemos que es una fuerza motora para, para nuestra tierra, para nuestra provincia de Alicante. Eh, además, estamos, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Ángel Urbina. Eh, me parece una cobardía lo que nuestro presidente, que es el presidente de los valencianos elegido, como no acudió ayer a esa reunión de, junto con Andalucía y junto con Murcia. ¿Un aquelarre? un aquelarre es lo que nos están haciendo desde el gobierno de España. Eso sí que es un aquelarre. Parece una falta de valor, un, una cobardía... Parece como si no quisiera enfadar a los de su propio partido porque me voy a reunirme con otros dos presidentes. Vamos a ver, vamos a dejarnos de política y de tonterías y vamos a defender lo que realmente necesita esta tierra. Y necesita tener un presidente fuerte que sepa plantarse en Madrid y defender ante todo, sobre todos los intereses políticos, la defensa de su tierra. Eh, señor Alberti, después de escuchar a Urbina, ¿qué, qué queda por hacer? Pues lo que he medio comentado, o sea, levantarnos. Esto nos afecta, como bien ha dicho Ángel, a todos los españoles, a todos los españoles y sobre todo a todo lo que es toda la cuenca mediterránea, porque no podemos tolerar esto. Es que, es que detrás de esta medida política hay mucho más. O sea, es que el globalismo que nos quieren imponer, lo único que quieren hacer es, eh, pues igual que las colas del hambre, al final darnos bolsa de agua para eh, cultivar eh, a la gente que ellos quieren que cultiven. O sea, es que, es que no podemos más. Es que eh, basta ya de políticas, de políticas de 40 años que eh, todo vale. El eh, tú más, ahora mando yo, luego mandas tú. No, señores, o sea, tenemos que ya por fin que oye, borrar eh, la política anterior. Tenemos que mirar por el pueblo, tenemos que ver por el bienestar de los españoles, tenemos que ver por el bienestar de todo el mundo, porque todo el mundo tenga, tenga un trabajo, porque todo el mundo pueda cultivar, porque todo el mundo pueda educarse, porque todo el mundo tenga libertad de elección. No hacer lo que ellos quieran por un motivo determinado. Basta ya, tenemos que levantarnos todos. Eh, Ángel Urbina irá a la montañeta y se reunirán 200 y no valdrá para nada. Aquí lo que hay que hablar es un golpe en la mesa, como dice la de Oniorte, y levantarnos todos en unión, defendiendo lo que son nuestros intereses, lo que son nuestros derechos. Basta ya de humillarnos y basta ya de decir, no pasa nada, a mí no me afecta. Señores, el agua, como ha dicho Ángel Urbina, al final tenemos que coger de las desaladoras que aparte de, muy, de mucha muy, mucha peor calidad, aparte va a ser un 40, un 48 más cara, que eso nos va a afectar a todos los que vamos a beber, todos los que abramos el grifo nos va a afectar también en su bolsillo. Eh, ¿Qué es lo que están buscando claro. esta gente? Eh, señor Alberti, quedan cuatro minutos para poner el punto final y no hemos hablado de las mociones que su grupo municipal va a presentar en el Pleno. Hay una que es eh, que en defensa de la Cruz del Paseo de Germanías, que ambos están ustedes de acuerdo, se, Serna, el Partido Popular y Vox. Y la segunda, que la, la expuso usted y supongo que la defenderá usted en el Pleno, es eh, pedir al equipo de gobierno que coloque QRs en todos los puntos de interés turístico en el municipio. A mí me gustaría saber por qué, por qué esa propuesta. Es que ustedes esperan una explosión de turistas en, en cuestión de meses para, para el municipio de Elche, señor Alberdi. Pues eso es lo que esperamos. Eh, esperamos que de verdad pues esto ya de, de alguna manera se regularice y que podamos tener, igual que en este Inglaterra, por ejemplo, ya se están quitando las mascarillas y están abriendo todo, pues que al final, pues que se, se pueda dar la posibilidad a los comerciantes de abrir, a los restauradores, a, a, a de alguna manera trabajar que, que el virus no viene a las seis de la tarde hasta las doce. El virus está ahí o no está, depende de a quién se le, se le interrogue. Eh, existir existe, pero hay que dejar trabajar. Lo que están haciendo es hundirnos a, a eh, y vendrán, porque van a venir turistas, esperemos. Y esos turistas lo que tienen que hacer es ver un elche del 2021, en un elche donde directamente, igual que ahora tenemos el código QR para coger el wifi, pues que tengan un QR para decir dónde están, por dónde pueden comer, dónde pueden dormir, eh, en las entradas a, a, a los edificios eh, que nos digan cómo es eh, su historia, en varios idiomas, eh, hacerle un recorrido interior, eh, hacerla, no sé, ser, ser más modernos. Estar en el siglo XXI y por eso hemos presentado uh -huh. esta moción pues, eh, para, sí. para discutirla. Pues gracias, señor Alberdi, por explicarnos su moción y terminamos con la señora Serna. Hablando de turismo, precisamente, en el Pleno se hablará de turismo gracias a esa moción de Vox, eh, el Partido Popular, ¿Son críticos con la gestión turística de Carlos Molina? ¿O realmente no ha habido gestión? Porque no, no tenemos turismo en estos momentos. Los años que lleva la, la concejalía, en este caso el concejal Carlos Molina. Es que no ha habido nada, no se ha hecho nada. Bueno, ellos podrán decir que es el año que ha habido de parón de, por la pandemia, que, también, que, que sí, es así. Pero es que hemos perdido dos años en materia de turismo y se necesita... Un, un revulsivo muy grande para cuando se pueda, como bien ha dicho el señor Alberti, que puedan volver, nuestros turistas, puedan volver los turistas a la ciudad, ofrecer lo mejor y, y, además, el equipo de gobierno debe presentar un plan directorio, debe presentar propuestas, medidas, porque es lo único que se va a poder hacer y llegar a un punto en el que el turismo sea importante para esta ciudad y para este equipo de gobierno. Pues no hay tiempo para más, hemos llegado a las 10 de la mañana, faltan segundos para las 10 en punto, pero hemos conectado ya con la señal de Tele así que damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de la televisión, aquí en el programa La Glorita, en el 101.4 de Teleelchen Radio Marca, que comenzó a las nueve en punto con esa selección musical y que hemos tenido durante estos tres cuartos de hora a la señora Loli Serna, concejal del Partido Popular, y a Juan Antonio Alberdi, concejal de Vox, para hablar de las mociones que se presentarán en el pleno del lunes, para hablar del trasvase de Tajo Segura, de su defensa también, Ha intervenido el eh, portavoz eh, de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina, para aportar ese calendario de movilizaciones que ya se ha fijado con el fin de protestar, de presionar, de pedir a los representantes políticos de los gobiernos autonómicos afectados eh, que eh, se levanten y que convenzan al presidente Pedro Sánchez que va a ser una, un verdadero atentado contra el levante, contra nuestro territorio, el cerrar el trasvase Tajo Segura como eh, se propone hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica con la modificación de sus reglas de explotación y con el aumento de los caudales ecológicos. Muchas gracias, Serna. Gracias a vosotros. Y gracias, Alberti. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos y en unos segundos tendremos eh, con nosotros al secretario territorial de UGT precisamente para hablar de esa reunión que mantuvieron ayer con el alcalde con el fin de avanzar en el diálogo social en esta ciudad. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Pues pasan tres minutos de las diez de la mañana y continuamos hablando de calzado y de, otro, y de empleo, sobre todo en Elche, porque ayer, como ya hemos dicho, el alcalde y el concejal de promoción económica se reunieron con los representantes sindicales de UGT y comisiones obreras con el objetivo de avanzar en ese diálogo social. Para conocer más detalles de este encuentro, tenemos con nosotros al secretario territorial de UGT, Ismael Senén, quien además presenta candidatura para su reelección esta misma semana eh, como secretario de UGT de La Montaña, Vinalopó y Vega Baja. Y decimos que esta misma semana porque el jueves y el viernes hay congreso del país valenciano de UGT en la ciudad del Turia. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, antes de hablar de su reelección, nos gustaría que nos dijera si la reunión con el alcalde sirvió de algo. Pues sí, yo creo que son reuniones que vienen marcadas, como tú bien decías, en el diálogo social, ¿no? Reuniones donde es verdad, y hay que matizar, de que ya anteriormente a, en el estado de la pandemia, pues adquirimos un compromiso, tanto el Ayuntamiento del Che con el, la talla a la cabeza, de mantener eh, trimestralmente eh, a partir de, de este año no pues poder mantener este tipo de reuniones no que poner en valor el diálogo social y sobre todo más que nada poner en valor las necesidades no de los ciudadanos y ciudadanas de Elche y del conjunto de trabajadores y trabajadores para una ciudad como tan importante como es Elche y con la relevancia que tiene en lo que es respecto a la comunidad Valenciana ¿no? y al país Bien, pues que en, sobre la mesa, las necesidades de los trabajadores, eh, ¿cuáles ¿cuál son en estos momentos? ¿Qué se les comunicó por parte de UGT y Comisiones Obreras al alcalde? Pues bueno, al alcalde se le manifestó, pues como veníamos ya trabajando ¿no? en diferentes reuniones, es verdad que de, por parte del Ayuntamiento en las competencias que, que, pueden, ¿no? que pueden desarrollar eh, en materia de empleo, pues durante esta desgraciada pandemia eh, de crisis sanitaria, Que ha llevado, o sea, que conlleva a la par una crisis económica, pues pusimos en valor ¿no? la necesidad de, de atender ¿no? al conjunto de ciudadanos y a las empresas. Para nosotros, desde el de Comisiones, hemos puesto siempre en valor la necesidad de, de hacer valer, como se ha demostrado en el diálogo social, e implantar una cuestión, una herramienta fundamental, que ha sido los ERTES, ¿no? en esta crisis eh, económica. Si no hubiese sido por los ERTES, estaríamos hablando de otras cifras desgraciadamente peores para, para nuestra economía. Y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer valer, ¿no? hacer valer ese diálogo necesario para que una sociedad como la nuestra pues, pueda contribuir eh, directamente a proteger a sus ciudadanos y, sobre todo, a ese crecimiento económico que necesita, necesitan las ciudades y que necesitan las personas ¿no? para desarrollar su proyecto de vida. Los certes tienen fecha de caducidad. ¿Hay mucha preocupación entre los sindicatos porque consideran que el año 2021 puede ser muy duro si se acaba la prolongación de los certes Pues, efectivamente, eh, la, la necesidad de, de, de que todo el mundo esté vacunado pasa para, precisamente para eh, activar ese crecimiento económico tan necesario para nuestras comarcas, para la comunidad y para el país, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la línea de exigir, mientras que no se vea un crecimiento equilibrado de, de nuestro país, que los ERTE se mantengan. Por dos circunstancias, ¿no?, como venimos explicando. Eh, una porque es para proteger a las empresas Y, por ende, para proteger al conjunto de trabajadores y al empleo, ¿no? Y, por lo tanto, es esa herramienta necesaria que, hasta que no se vea, no se dislumbre, un crecimiento económico, hay que mantener los ERTE para mantener el empleo y poder así, en el momento que las circunstancias pues sean más propicias, empezar a reactivar, que ya es necesario que reactivemos entre dos la economía de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Se le pidió al alcalde políticas más activas de empleo eh, o una inversión más en oferta pública de empleo, en inversión pública? Pues se ha puesto en valor precisamente, eh, bueno, es verdad, como decía, eh, de que durante esta pandemia por los ayuntamientos, especialmente también en Elche, pues no solo eh, han tenido esas ayudas económicas a la pequeña empresa tan necesaria, a veces no lo que se desea, ¿no? porque al final la caja tiene los, eh, las cantidades económicas que tienen y se llega de la manera que se puede, con la, yo pondría en valor ¿no? la, la, la intención ¿no? eh, que todos hemos tenido en este diálogo social, administración, empresarios y sindicatos, para, para eso, no dejar caer a nadie en el camino, es necesario salir de esta crisis sin que nadie se quede atrás y por lo tanto es necesario, no, eh, no solo durante esta pandemia esas ayudas, sino pusimos también en valor. Que sí es verdad que ahora mismo solamente son declaraciones de interés, de, de interés ¿no? para el tema de las eh, ayudas de la recuperación económica que van a venir de Europa, pero sí que es verdad que hay que empezar a encauzar ¿no? o a encaminar o a visualizar esa necesidad o esa ingente cantidad económica que van a venir a nuestro país para poder eh, desarrollarla en ese cambio de modelo productivo que tanto nosotros eh, solicitamos, ¿no? porque si no tendremos mucha más crisis y por lo tanto. Eh, lo que te permite eh, combatir o, o minimizar el impacto de las crisis es también el fortalecimiento como que tienes como sociedad o como pueblo. Entonces, en definitiva, es necesario pues, volver a seguir trabajando en la mesa de diálogo social, tanto con ayuntamientos y con empresarios, porque a pesar de siempre ese, ese foco ¿no? de los sindicatos, los sindicatos simplemente es la agrupación y la voz del conjunto de trabajadoras que componen las empresas y, por lo tanto, nuestra misión es que las empresas subsistan, porque de las empresas dependen los trabajadores y de los trabajadores dependen las empresas. Eh, y, por sabe, lo tanto, esa es nuestra misión. ¿Se sabe cuándo llegarán esos fondos europeos y cuándo se fijará esa estrategia de reconstrucción en la mesa? Pues ahora mismo, eh, ayer valorábamos, ¿no?, conjunto con la Norte de que esta declaración de intenciones, yo creo que el Gobierno está ahora un poco, dijéramos, eh, pidiendo información, ¿no?, más que... Eh, sentarnos a decir o podamos aportar, ¿no? Aquellas consideraciones que, que entendemos que son necesarias para eh, dislumbrar este crecimiento económico, sobre todo basado en, en un cambio de modelo productivo, en un cambio, o sea, en un modelo sostenible, no solamente en, en lo que es medioambientalmente hablando, sino también como socialmente y como como personas, ¿no? Y trabajadores y trabajadoras de, del conjunto de esta sociedad. Yo creo que estamos en, en posición de de seguir trabajando para que estas ayudas lleguen lo antes posible encaminadas a ese crecimiento económico que necesitamos, que tengamos que seguir con un crecimiento de empleo eh, en el tiempo que vaya, eh, que sea, o sea, que sea estable, pero eh, que vaya creciendo en el tiempo ¿no? para poder salir de esta situación. Y sobre todo, para nosotros es algo fundamental. Eh, le tratábamos ayer también, bueno, como se conoce, venimos eh, durante tres meses ya manifestándonos todos los 11 de cada mes, y así vamos a continuar hasta que el Gobierno eh, pues, eh, atienda ¿no? tres pilares para nosotros fundamentales en esta salida de esta crisis. Y tres pilares que están basados al final en el conjunto no solamente para el país, sino para la comarca y para la ciudad de Elche y cualquier otra ciudad, ¿no? y es basar ese crecimiento económico y, ese, y esa salida de la crisis eh, potenciando el SMI. Venimos exigiendo que el salario mínimo interprofesional tiene que servir para ese crecimiento, y es necesario acercarse a esa Carta Social Europea, donde recomienda que el salario mínimo interprofesional debe estar en el 60% ¿no? del salario medio europeo. Y, por tanto, vamos a seguir con exigencia, porque estamos convencidos de que con salarios justos y dignos pues es más, hay más capacidad, de, la que, de primero, que las empresas prosperen y, segundo, por ende, de que los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y puedan eh, tener eh, su proyecto de vida eh, estable y en una línea clara, ¿no? Y luego hay dos pilares fundamentales. Uno que no vamos a dejar nuestro empeño en la reforma laboral. Porque creo que el tiempo ha demostrado que la reforma laboral que se impuso eh, solo ha servido para precarizar el empleo y los salarios. Y es necesario eh, esa reforma laboral derogarla y poner los mecanismos necesarios, como estaba diciendo al principio, para salir de una crisis en condiciones sin dejar a nadie en el camino. y uh -huh. Por lo tanto, hablar también de pensiones. ¿no? Yo uh -huh. creo que pensiones es hablar del futuro y del presente. Mm. Ismael, y por lo tanto... Claro. Sí, sí. No, eh, está claro que ustedes están movilizándose cada eh, mes eh, cada, el 11 de cada mes para pedir esa, ese avance en, en, en que el gobierno de Pedro Sánchez cumpla con sus agendas de reformas, con la agenda de las reformas, con el salario mínimo interprofesional, mejorar las pensiones y derogar la reforma laboral. Ismael, es que eh, tenemos que hablar del calzado, porque al mismo tiempo que ustedes se reunían, el presidente Chimo Puig también se reunió ayer con los empresarios del calzado y de sus componentes, y lo que nos preocupó cuando terminó esa reunión eh, no fueron los compromisos a los que llegó de trabajar para buscar soluciones, eso está claro, o introducir al calzado en el plan plus que tiene el gobierno valenciano para que puedan acceder a las ayudas. Lo que nos preocupó es cómo calificó la situación el propio presidente del gobierno valenciano la situación del calzado. Y es que dijo que está en una situación crítica. Ustedes también comparten ese diagnóstico. La industria zapatera, que es el motor, uno de los motores económicos, el principal de, de Elche, ¿está en situación crítica? Pues está en una situación muy complicada. Yo, nosotros venimos manifestando y, y... En todo momento, ¿no? eh, defendiendo ¿no? eh, un sector, como bien decías, tan importante para nuestra comarca y para nuestras comarcas, eh, eh, no solo la de la comarca del país Pinalopó, de sino las colindantes, donde el sector productivo más importante y donde tenemos esa impulsión a, hacia el exterior es el calzado. ¿no? Y, por tanto, desde UGT vamos a estar defendiendo eh, codo con codo con la administración y con empresarios para que el cazado siga siendo un referente de nuestra comarca. Es verdad que cuando se hacen acciones hay repercusiones, ¿no? Y es, es cierto de que está en la punta de danza pues esa presión por Estados Unidos para la, los aranceles. Es necesario trabajar en conjunto para minimizar y que haya, dijéramos, un diálogo ¿no? eh, a un alto nivel para que esos aranceles pues, eh, no tengan ese impacto que pueden tener en la economía del cazado, que pueden ser terribles y devastadores, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que trabajar todos en esa misma línea para exigir que esa que esto viene de cierta repercusión porque viene también un poco ligado a la tasa google. Eh, España decidió en su momento que era necesario eh, poner esta tasa para eh, los ingresos que tienen las grandes corporaciones de, de la tecnología. Y por lo tanto, pues bueno, eh, Estados Unidos considera en esa contramedida pues eh, poner precio a las exportaciones no españolas. Y por lo tanto ...es necesario que trabajemos en conjunto... ...empresarios, trabajadores y trabajadoras... ...sindicatos con la Administración... ...para minimizar ese impacto... ¿no? ...y que el calzado sea un referente... ...porque también es verdad que los precios de... ...yo creo que es conocido... ...la gran importación que está teniendo el calzado... ...en, en Estados Unidos... ...porque además es un producto de calidad... ...y eso tenemos que vender... ...tenemos que vender que se hace producto de calidad... Con, ...y tenemos que seguir trabajando... ...no solo en esa línea de producto de calidad sino también eh, que vaya a la par ¿no? Eh, una responsabilidad social corporativa eh, exhaustiva, donde los trabajadores eh, tengan también unos salarios dignos. Y, por lo tanto, tenemos que seguir en esa línea, defendiendo el calzado, pero también eh, poniendo en valor que es necesario erradicar esa economía irregular y esa economía sumergida, que, desgraciadamente, muchas veces nos lastra, ¿no? como sociedad y como comarca, para seguir desarrollándonos eh, activamente y, y un crecimiento económico estable y sostenible en el tiempo. De la economía sumergida hablaremos en otro programa porque hay otra emergencia también en estos momentos y es la defensa del trasvase Tajo Segura UGT. ¿En qué posición está? Bueno, nuestra posición es clara. Lo que pasa es que es verdad que esto se ha puesto ahora mismo en, en, en, en, en cuestión. Eh, UGT, la posición, por, no puede ser de otra manera ¿no? que defender los intereses de nuestros agricultores. Estamos en comarcas que dependen también de un sector muy importante como es la agricultura, eh, sectores tan importantes como otros, sin desmerecer otros, eh, otros sectores, pero es verdad que tenemos una agricultura eh, buena, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que potenciarla. Para ello necesitamos recursos, no solo hídricos, sino también de otro tipo de recursos, y es necesario defender, ¿no?, eh, que ese trasvase, pues, no tenga esa rebaja en los metros que, pues a otros niveles se han pactado y vamos a seguir defendiendo. Es verdad que no tenemos que mezclar las cosas. Nosotros, por supuesto, vamos a defender eh, que no se minimice eh, o que ese, esa cantidad de traslase, pero es necesario no mezclar las cosas. Eh. Lo digo porque han salido conversaciones ¿no? donde parece ser que, que la patronal estaba intentando pues, hacer un frente y nosotros decimos que ya hay que separar los frentes. Está el frente de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y también está el tema del agua. Y por lo tanto seguiremos trabajando para que la agricultura y los agricultores de nuestra comarca pues, sufran, no sufran. Y de la misma forma que defendemos el sector de cazado pues vamos a defender a los agricultores de nuestra comarca. ¿Pero habrá frente común al final entre sindicatos sí, y patronal sí. para defender el trasvase? Efectivamente, habrá frente común porque no puede ser de otra manera. Es verdad que a lo mejor uh -huh. los tiempos para cada uno son diferentes, pero yo creo que en eso coincidimos, ¿no? que es necesario para nuestra comarca, para nuestra comunidad, defender el agua que es una cuestión uh -huh. que nos llega de, de pleno. ¿no? Hay pocos minutos y todavía nos queda ese congreso del País Valencia que se abre el jueves y en el que usted presenta candidatura. Desde 2009 lleva al frente del sindicato. ¿El ¿Por qué quiere eh, volver otra vez a dirigir este sindicato cuatro años más? Pues sobre todo por el compromiso que adquirí cuando llegué a Elche desde mi factoría, donde pues, bueno, los compañeros en su momento me propusieron. Me he encontrado muy cómodo en la ciudad de Elche con los ciudadanos de Elche, no solo en Elche, sino en las comarcas. ¿no? Yo soy el secretario general de tres comarcas, el de Vinalopó, la Montaña y la Vega Baja. Es cierto que la Montaña fue una fusión de hace, dijéramos, legislatura y media, pero que, que asumí con responsabilidad. ¿no? Para mí, cuando soy responsable de tres comarcas, Entiendo desde que, como yo siempre digo, ¿no? es tan importante desde el pilar de la oradora, que es el último pueblo de, nuestra, de, de mi competencia, hasta el último pueblo de, de la provincia de Alicante, como puede ser el Muro de Alcoy, ¿no? y por lo tanto, frontera con el teniente. Para mí es muy importante eh, ese compromiso que adquirí con los compañeros y compañeras, en los que desde el minuto uno yo siempre me he sentido muy acogido y con el apoyo de ellos continuamente yo creo que los hechos están ahí, eh, que hemos potenciado el sindicato en, en las comarcas, no solamente en Elche, sino tenemos representación y gran fuerza en Orihuela, en Torrevieja, en Alcoy, en Elda, en Petred, sobre todo en Elche, ¿no? que, como decía, la importancia de la capitalidad, dijéramos, de la comarca. Sobre todo me siento a gusto, de verdad, que he estado durante este, estos años con un apoyo de las tres federaciones pues, directo, Con no solo el apoyo, yo creo que más que podríamos decir que la tarea de todos ellos, yo creo que le debo de verdad, mi esfuerzo y mi trabajo, pero sobre todo a ellos, ¿no? que son los que han estado a mi lado continuamente en todos los frentes que hemos tenido, y sin, sin ellos son la razón de ser, ¿no? un conjunto de trabajadores de las tres comarcas en los que a ellos me debo y por lo tanto haré lo que ellos me soliciten en cada momento, ¿no? Su reelección va a ser sencilla, sin sobresalto, ¿se va a ratificar su nombramiento? Eh, por sí, efectivamente, si sí, sí hay consenso total, no solamente en mi comarca, sino eh, ya pasamos un anterior proceso congresual que fue hace cuatro años, donde, bueno, que se ha alargado este año. De hecho, hay retraso en este congreso porque con el tema de la pandemia tuvimos que ir retrasando los congresos. Y después de cinco años, pues bueno, yo creo que hemos estabilizado la UGT, hemos saneado pues todo lo que es la economía del UGT, poniendo valor por las necesidades, sobre todo, de, del conjunto de trabajadores y trabajadores, que es nuestro cometido, ¿no? Pensar que hay que adaptar en esta nueva era el sindicato a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores ¿no? Y, por ese, lo tanto, ese será, seguir trabajando. ¿Ese será su principal eh, prioridad, su principal reto para los próximos cuatro años? ¿Adaptar el sindicato a la nueva realidad? Sí, eh, tenemos una realidad muy cambiante y, por lo tanto, tenemos que potenciar y salvaguardar los intereses. ¿no? Yo creo que los derechos no solamente no se heredan, ¿no? sino que se consiguen y se defienden. Y, por lo tanto, tenemos que seguir defendiendo eh, los derechos los trabajadores que hacen al final es, en definitiva es defender eh, los derechos de, como sociedad en ¿no? una sociedad justa e igualitaria ¿no? y que seamos capaces de, eh, con ese eh, consenso eh, de repartir la riqueza para el bien común ¿no? Pues un importante trabajo le quedan eh, por delante. Ismael Senen secretario territorial de UGT, Montañeta, Vinalopó y Vega Baja, Tres Comarcas. Gracias por participar en este programa A vosotros, buenos días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 Tele-Elche. Mucho más que la televisión de Elche.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues quedan cinco minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros ahora iniciamos esa ronda de noticias y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Tenemos los datos actualizados por parte de la Consejería de Sanidad. ¿La tasa de incidencia sigue siendo baja, Salva? Sigue siendo baja, sigue siendo bastante buena, estamos por debajo de la media nacional y debajo de la media eh, autonómica, estamos en, en la media. Lo que pasa es que ha subido ligeramente un poco respecto a los datos que teníamos las tres anteriores semanas. Estamos ahora mismo en una incidencia de 29,68, es decir, casi... 30 casos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra bastante baja. Es verdad que nos estamos moviendo por debajo de 35 desde hace ya unos cuantos, unas cuantas semanas y no ocurría desde verano, desde julio del 2020, pero está subiendo ligeramente respecto a lo que teníamos hasta ahora, que recordemos la cifra más baja ha sido 22 casos por cada 100.000 habitantes eh, a principios de este mes de abril. Con lo cual, ahora mismo mmm, tenemos esa incidencia en, en 30 porque se han detectado 31 nuevos casos durante los últimos cuatro días. Es decir, del jueves al domingo se han producido esos 31 nuevos casos. Aquí entra, como siempre, a los que lo explicábamos cada vez desde hace meses, que entra la variable de que hay cuatro días, mientras que cuando damos la incidencia de los viernes es un poquito más baja porque se da la incidencia de los de solo tres días, pero en cualquier caso los datos son buenos Pues sí, y la ocupación de los hospitales sigue también siendo muy buena Exactamente eh, no tenemos el dato actualizado bueno, justo ahora acaban de actualizar el, el dato tenemos ahora mismo eh, solamente tres personas en UCI en los hospitales de Elche y cinco personas en planta, es una persona menos respecto a ayer en las UCI de eh, los hospitales Ahora mismo hay una persona en la UCI del Hospital General, dos en planta. Ahí ha subido el número de personas en planta. Hasta ayer era solamente una persona. Y en el Hospital del Vinalopó hay dos personas en UCI y tres personas en planta. Con lo cual, en total, sí. solo hay ocho personas en los hospitales y citados. Son buenas cifras eh, comparadas con las que dábamos en enero y febrero. que yo parecía una pesadilla. Lo cierto es que ahora estamos bien y por eso las restricciones. Los hosteleros piden piden suavizarlas, piden más aforo, más horarios, pero ¿qué dice el Gobierno valenciano? De momento las restricciones se mantienen. Las que tenemos... De momento las restricciones se mantienen, recordemos que las podrían variar el de cara al próximo día 25, que es cuando decaerían las restricciones de cara al próximo lunes, es cuando terminan las restricciones actuales y veremos si las amplían, las rebajan uh -huh. o las quitan, porque el marco jurídico en el que se mueve el gobierno valenciano terminaría el próximo 9 de mayo, cuando le caiga el estado de alarma. Así que tienen que dar una solución y tienen que dar una explicación a todo lo que está ocurriendo. Pues bien, estaremos pendientes de todas las declaraciones de Chimo Puig, que han sido muchas, porque ha hablado estos días del calzado, del agua... Del trasvase, de, exactamente. De muchos asuntos de Ilche. Eso lo vamos a ofrecer a la UNA en nuestro informativo de la radio, pero también en el informativo Telenit. Y hay más noticias, porque creo que la, la agenda de hoy ya no le caben más previsiones informativas. Eh, ¿No las comentas? eh Sí, sí, de hecho, esa reunión que hubo ayer entre Timo y los alcaldes de los municipios zapateros para hablar precisamente sobre las ayudas al sector del calzado y que posteriormente el alcalde trasladó a los sindicatos de ellos, está ahora mismo informando el propio alcalde junto al Concejal de Promoción Económica. ...están trasladando a la opinión pública... ...todo lo que se habló ayer... ...en esas diferentes reuniones... ...y ha sido justo, o está siendo mejor dicho justo... ...después de una reunión... ...que, que ha mantenido con Francisco Mojica... ...con el microbiólogo ilicitano... ...y junto también a la concejal de Educación... ...porque han presentado la primera jornada... ...sobre la ciencia... ...para inculcar la ciencia en los más jóvenes... ...obviamente hemos aprovechado la ocasión... ...para preguntarle a Mojica por las vacunas... ...su opinión como ilicitano de referencia sobre ese proceso de vacunación, sobre la seguridad de vacunarse. Y lo escucharemos a la una. La Policía Local está dando enhorabuena porque ha recibido un premio por parte de la Federación de Municipios y Provincias. El Ejército de Seguridad Ciudadana lo está presentando esta mañana y le está dando enhorabuena a esos miembros de la Policía Local. Y ya en clave puramente política, y después de todo lo que hemos escuchado eh, en la tertulia que ya están preparando, calentando motores de los partidos políticos con las mociones. Aparte de esas mociones que se llevarán al pleno el próximo lunes, también habrá un orden del día y esta semana se está configurando. Ayer ya escuchamos a la DIL de Hacienda, que iba a llevar temas sobre el presupuesto y la liquidación y el superávit, que ya no se va a tener que mandar ese remanente de tesorería a los bancos, sino para inversión. Hoy hablaremos de urbanismo, porque hoy se reúne esta comisión de urbanismo y cuando termine, pues la concejal del área informará sobre los asuntos que se llevarán al pleno. Continúo con las previsiones, porque hoy, como dices, son largas. Rápidamente, es que ayer hablábamos de una campaña para incentivar la compra de libros con motivo de San Jordi. Uh -huh. También, con este Día del Libro, desde la Concejal de Cultura se va a poner en marcha una vez más la campaña del Bruce Trushing, que es eso de dejar los libros por la calle y que la gente los encuentre, los lea y los vuelva a liberar. Y ya, por último, la Concejal de Política de Mayores se va a presentar... Eh, unos talleres para personas mayores en el mes de mayo que se habían tenido que suspender durante las semanas anteriores. Por cierto, hoy también en la Universidad Miguel Hernández se va a presentar un circuito de running que han creado dentro del nuevo campus universitario. Y ya hemos conocido que han llegado a Elche las primeras máquinas de la nueva competencia de servicio de recogida y limpieza de ciudad, Unas máquinas eh, que son de color blanco y que son híbridas y que ya están eh, en Elche, para entrar en funcionamiento el próximo 1 de mayo. Pues eh, densa, densa es la agenda, y una prueba de ello es que te notamos ya agotado después de leer las previsiones <risa> informativas, Salva. Muchas gracias Ay. por el esfuerzo. Bueno, <risa> el esfuerzo va a ser intentar resumirlo todo para contar lo más importante a las 9 de la noche en internet. Pues se va a agradecer, <risa> se va a agradecer, Salva. Gracias, buen trabajo. Hasta, Hasta luego. luego. 101.4, Teleelch Radio Marca. Y continuamos, y continuamos la ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. No hay tiempo para lamentaciones. El Elche, tras la dolorosa derrota frente a Osasuna, que le ha dejado penúltimo clasificado, necesita mañana con urgencia una victoria en el partido frente al Valladolid. Una auténtica final. Así la ha catalogado el propio Fran Escribá, que se muestra decepcionado tras el partido contra Osasuna, pero confiado en que el equipo va a ser capaz de reaccionar. Pero avisa a sus futbolistas. Bueno, a lo mejor hay que planteárselo como una final... Porque si no, si pensamos, si siempre vamos a pensar que quedan puntos, que quedan puntos, que evidentemente quedan, pues a lo mejor no, no nos da para vivir los partidos como ha pasado hoy, con esa sensación de límite, de vivir las situaciones tanto en un área como en otras, como lo que son, situaciones límite para un equipo que necesita los puntos. Sí, si para nosotros... Eh, tener que dar ese, ese plus respecto a lo que estamos dando, eh, tenemos que vivir o hay que vender el partido con una final, soy el primero que la voy a vender con una final y si alguno lógicamente se siente sobrepasado por la situación o la tensión de lo que considera una final, pues bueno, pues contaremos con otros pero evidentemente sí que quiero que el planteamiento de lo que queda no esté solo, los otros seis también, los siete que quedan, el planteamiento es una final y el que no lo viva así eh, no, no va a vivirlo con nosotros Contundente el técnico Blanquiverde que confía en los partidos que tiene que jugar en el Martínez Valero de los siete, de las siete finales, cinco son en el estadio Blanquiverde que es donde ha conseguido mejores prestaciones, de hecho tres de manera consecutiva se van a disputar en los próximos días, el miércoles mañana el Che Valladolid, el sábado el Che Levante y el siguiente sábado el Che Atlético de Madrid, en esos tres partidos buena parte de las posibilidades de permanencia del equipo ilicitano pasan por conseguir al menos la mitad de los puntos. Para ese encuentro el técnico recupera a Fidel, hombres que reservó en el último partido frente al Osasuna de Pamplona como Gonzalo Verdú o Tete Morente. Volverán al once titular y la gran duda es saber qué va a pasar en la portería después de la sorpresa de dejar a Edgar Badía en el banquillo y en este caso debutar el guardameta argentino Paulo Gachániga. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias y atención porque ese partido del miércoles eh, trastoca la programación habitual de TeleElche. Nuestro informativo Telenit no será a las 9 de la noche, sino que será el programa marcador que se va a televisar eh, por nuestra señal de TeleElche. Cambia, por tanto, ese horario y el Telenit se retrasa a las 10 menos cuarto aproximadamente.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 Muy buen día. Continúa la variabilidad climática propia de la primavera y es que para hoy tendremos inestabilidad atmosférica con tormentas, pero sobre todo en el interior de la provincia de Alicante. Durante esta madrugada, paso de nubosidad, ya se han registrado algunas precipitaciones muy localizadas en zonas de montaña y frente a nuestras costas. Temperaturas bastante homogéneas. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, la temperatura no ha bajado prácticamente de los 15 grados en buena forma parte del territorio mínimas que han rondado los 14 grados Hasta las horas centrales del día, intervalos de nubosidad, ambiente relativamente soleado, por la tarde crecerán nubes de evolución que van a dejar tormentas localizadas en el interior norte de la provincia de Alicante. No descartamos que a lo largo de la tarde, aquí en nuestro territorio y de forma muy localizada, se escapara algún chaparrón. Para esta tarde el viento será flojo de sureste y las temperaturas a la baja máximas que en la ciudad se aproximarán a los 20 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 21 o 22 grados mañana miércoles paso de abundante nubosidad eh, pocos claros eh, por la tarde a últimas horas no descartamos que se escape alguna gota viento flojo de componente este temperaturas a la baja en torno a los 19 grados el jueves jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad precipitaciones de carácter débil e intermitentes por la tarde no descartamos que puedan llegar a ser puntualmente moderadas. El viernes jornada de transición, aunque a últimas horas se podría escapar alguna gota y para el sábado precipitaciones de carácter muy débil y muy puntuales. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Son las 10 y 38 minutos de la mañana, tenemos 16,6 grados de temperatura y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos a hablar de vacunación, como lo dijimos al principio del programa. Porque la institución ferial alicantina ya saben que abrió ayer sus puertas como uno de esos cuatro puntos de vacunación masiva habilitados por la Consejería de Sanidad en la Comunidad Valenciana. Esta semana está previsto vacunar a 6.700 personas, aunque hay capacidad para más, pero no hay dosis suficientes, por lo que hoy acaba el trabajo de los equipos sanitarios en estas instalaciones que volverán a abrirse en cuanto lleguen más vacunas a la comunidad. Es una prioridad acelerar el ritmo de vacunación porque es la única puerta de salida, como dijo la consellera de Sanidad, para retomar nuestra normalidad. Por ello, queremos conocer un poco más a esos responsables que están trabajando para que este proceso clave que se ha iniciado ...a medio gas no defraude... ...y uno de esos responsables en Elche... ...es el director de atención primaria... ...del Departamento de Salud... ...del Hospital General Universitario de Elche... ...Carlos de Gregorio... ...a quien damos la bienvenida... ...muy buenos días Carlos... ...buenos días... ...estarás supongo que muy ocupado... ...porque no se trata de abrir solo IFA... ...sino que esta vacunación continúa... ...en el pabellón del Toscar... ...y en los centros de salud... Sí, eh, aparte de IFA, seguimos en los centros de salud vacunando segundas dosis de aquellas personas que ya recibieron las primeras dosis y que por su edad, por su capacidad de movilidad, pues se eh, considera que la cercanía a los centros de salud es más adecuada para ellos. Pues hablemos de esos centros de salud. Eh, ¿Por dónde van? Porque ya, tienen las, ya hemos protegido a los residentes, al personal sanitario, al personal esencial a los mayores de, och de 90, de 80 y ahora ¿por dónde van? Bien, eh, estamos, eh, como le estaba comentando, aquellas personas que están en la década de los 70 y que empezaron su primera vacunación, fundamentalmente los mayores de 75 años en los centros de salud, les estamos citando cuando les toca la segunda dosis ahí en sus mismos centros de salud. Y aquí en la institución ferial cantina eh, estamos citando, ayer por la mañana citamos a los de la década de los 60 y hoy estamos da, eh, dando la vacuna de Pfizer a los mayores de 70, eh, fundamentalmente de 70 a 75 años en su primera dosis. ¿Qué vacunas son las con, con las que cuenta eh, Enifa, eh, Pfizer y AstraZeneca? ¿Cuáles son las vacunas? Sí, ayer por la mañana pusimos AstraZeneca. Como le digo, el ministerio tiene eh, puesto para este rango etario de mayores de 60 hasta 69 años que reciban AstraZeneca. Y a partir de los 70 años tenemos la, la de Pfizer, que es la que estamos poniendo hoy, porque es a las personas que tenemos citadas, a los mayores de 70, 70-75 aproximadamente en ese rango Etario ...es los que estamos citando hoy esta mañana. En IFA. ¿Y todos los que están sí. citando en IFA... ...y están poniéndole la primera dosis... ...ya tiene, se van con la primera dosis puesta... ...y con la cita para la segunda dosis? Pues se está eh, remitiendo también en los ENSE... ...que reciben las personas... Eh, ...la cita de la segunda vacunación. De todas maneras, eso sí que hay que tenerlo en cuenta... ...ahora mismo... Eh, en las personas de AstraZeneca, que está en debate eh, cuando hay que ponerle la segunda dosis y se retrasa la segunda dosis o ponemos una segunda dosis de otra eh, vacuna, eh, que en eso está la, el ministerio pues, eh, eh, discutiendo sobre este tema. ...pues estas personas tienen que estar tranquilos, esperar... ...saben que con la primera dosis han conseguido eh, unos grados de inmunidad eh, alrededor del 70%... ...y lo único que tienen que estar tranquilos para cuando el ministerio decida que, cuál va a ser la actitud... ¿eh? ...en ese momento se les comunicará también por SMS para que sepan cuándo se les va a, a citar para esa segunda dosis... ¿Y qué tipo de vacuna es la que vamos a poner? O sea que, por lo demás, sí. O sea que, sí, que los que están digamos. recibiendo la vacuna de AstraZeneca se van sin eh, todavía cita para la segunda dosis, es lo que está diciendo, los de AstraZeneca. Los de AstraZeneca tienen que esperar a la comunicación que por SMS recibirán también, sobre todo aquellas personas que habían recibido AstraZeneca por debajo de los 60 años. Entre los 60 y los 69 es el rango de edad que eh, la Consejería ya tenía puesto en marcha y que ha decidido ponerles AstraZeneca y ellos también recibirán sin ningún tipo de problemas, en este caso, cuando tienen que venir a la segunda dosis. A los de 60 y 69 años sí que van a recibir una segunda dosis sí. de AstraZeneca. Sí. Bien. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Porque te, hay mucha polémica en torno a la sí. vacuna de AstraZeneca y no se sabe, sabe, bueno, puede ser por cuestiones políticas o no sé, o técnicas, pero la cuestión es ¿cuál es el nivel de, de aceptación que están ustedes recibiendo de la vacuna de AstraZeneca? ¿Es la más conflictiva de todas las que están ustedes poniendo? ¿La que más se sí. rechaza? Eh, tenemos eh, conciencia de que bueno, ha estado eh, en prensa, sobre todo también, pues una cierta polémica con esta vacuna. Desde el punto de vista médico, para nosotros todas las vacunas son adecuadas ...los beneficios de las vacunas son muy, pero que muy superiores... ...a cualquier otra residencia que podamos tener sobre si ponérnosla o no ponérnosla ...y nosotros animamos a que eh, todo el mundo se ponga eh, la vacuna... ...que el Ministerio ha decidido ponerse, porque, como le digo... ...los efectos secundarios y las contraindicaciones son muy muy, muy, muy pequeñas... ...comparadas con el beneficio que tenemos de vacunar a la población y efectivamente como usted estaba en el preámbulo diciendo hay que acelerar la vacunación todo lo posible y que no se desperdicie ninguna vacuna. ¿Y, cuál, y, y tienen ustedes datos de, de qué porcentaje es el que rechaza esta vacuna AstraZeneca? Pues eh, ayer que estuvimos vacunando como lo, le estaba comentando a los mayores de 60 hasta 69 con AstraZeneca... Hubo un porcentaje de, de vacunación de un 71%. En el caso de IFA tuvimos un 71% de personas que acudieron a su vacunación. ¿Considera bajo ese porcentaje? ¿Considera que debe haber más campañas para eh, poder eh, convencer a la población de los beneficios que, que consigue si eh, acepta AstraZeneca? Pues eh, la verdad es que nosotros estábamos bastante contentos en el sentido de que un 71% pa con todo la, la, lo que se ha hablado sobre AstraZeneca nos parecía muy adecuado. Y la gente que además acudió eh, lo tenían muy, muy claro que la vacuna que les había tocado se la tenían que poner y eh, poca gente, aquellas personas que tenían alguna duda, pues nuestros servicios médicos se lo aclararon y mayoritariamente a pesar de las dudas, se, se vacunaron. El 71% nos parece bastante, bastante adecuado ¿eh? para todo lo que se está comentando y, de todas maneras, eh, la Consejería tiene eh, claro de que aquellas personas que por diferentes motivos no se hayan podido vacunar o porque en ese momento no fuera el momento adecuado o quisieran pensárselo mejor, pues se les recaptará en, una, en, en otras citaciones para que, en caso de que hayan decidido ya ponérsela, se le puedan vacunar. O sea, que volverán a llamarlos. Eh, sí. eh, una cosa, cuando una persona se vacuna, ¿ya tiene un certificado de vacunación? ¿Usted eh, se lleva ese certificado o tiene posibilidad de sacarlo telemáticamente por si tiene que viajar y demás? Sí, efectivamente, la consellería está repartiendo... ...lo que llamamos un carnet COVID, ¿eh? que en donde están los datos de la persona que se ha vacunado... ...el tipo de vacuna que ha recibido, el día y dónde ha recibido la vacuna. Aparte de eso, telemáticamente, en la hoja informativa que estamos entregando... ...a todas las personas que se están vacunando, viene una dirección web... ...en donde pueden obtener el certificado de vacunación de la primera dosis... ...y cuando reciban la segunda dosis o hayan recibido ya la segunda dosis... ...pueden obtener toda la certificación... ...de la vacunación uh -huh. completa. ¿Y qué pasa um, cuando las personas eh, que más o menos... ...porque ustedes van de forma progresiva... ...ahora están entre los 70 y los 60 años... ...pero pronto comenzarán los de 50... ...¿cuándo uh -huh. empieza? ¿Qué, ¿Qué pasa con las personas que no tienen actualizado... ...los móviles? Que, cómo, ¿Cómo pueden actualizar los teléfonos... ...para que la Consejería de Sanidad les envíe... ...o ese SMS... ...o esa llamada telefónica, porque ¿cómo están ustedes citando en estos momentos a la población? Sí, efectivamente estamos citando en, en, en nuestros eh, listados de datos eh, que tenemos en los registros. Ahí las personas tienen sus móviles, eh, que a veces son fijos, pero mayoritariamente tienen los móviles. De todas maneras, ¿dónde se puede actualizar ese teléfono móvil para que pueda recibir toda la información? en sus centros de salud le pueden ayudar para, eh, en caso de que haya cambiado el número móvil o quieran cambiar la, el destinatario, si son personas mayores, de la información a través del número móvil, en los centros de salud pueden realizarlo sin ningún tipo de problema y se actualiza. Y así pueden recibir toda la información a través del SMS. ¿Los centros de salud no están colapsados? Eh, ¿Es fácil llamar y que, y, y que te conteste en el teléfono en estos momentos? Bueno, nosotros trabajamos para que efectivamente no haya ningún problema y en ese sentido tenemos centros de que llamamos contactantes para que en el caso de que en algún momento circunstancial no puedan contactar, la llamada sea recogida por ese, por ese centro de, de contacto que llamamos nosotros para que no se pierdan las llamadas. De todas maneras, seguimos trabajando. Es una de nuestras prioridades de que la accesibilidad telefónica sea la adecuada y, eh, bueno, aún así, pues en algún momento puede ser que las Bien. líneas estén más saturadas y entonces lo que hay que intentarlo es un poco posterior para que sea en otros momentos que a lo mejor las líneas ya no estén tan colapsadas, sí. pero Bien. tenemos Bien. unos centros de de contacto, como le digo, que recogen aquellas llamadas que no se pueden recoger por su centro de salud. Bien, pues hay que insistir. ¿Y qué pasa? Sí. Porque usted ha dicho el listado que tiene la Seguridad Social. ¿Qué pasa con los que tienen seguros privados o con los que están con MUFACE? Sí, eh, esas personas, de, eh, la Consellería de Oficio, eh, les ha eh, puesto un número SIP, que es el número de identificación personal ...que tiene toda la población que está en el sistema público... ...y eh, aquellos que están en entidades eh, privadas... Eh, ...pues se les ha dotado también de un número sí... ...para que puedan acceder a la vacunación... ...sin ningún tipo de problema. Y en, esos, en ese número sí lleva también emparejado... ...el tener la posibilidad de tener un número de contacto... ...para que se pueda establecer esa llamada a través del SMS... Hablemos de las previsiones, es importante. Usted ha dicho que el primer día se ha vacunado en la década de las personas de 60 a 69 años, un 71%. ¿Han, han registrado casos adversos o, o cómo, cómo ha ido esa vacunación? En el... Incidencias, tenemos pues, las lógicas que conocemos los médicos, como son, pues hay personas que vienen con cierta prevención y tienen alguna ansiedad. ¿eh? ...y a otras personas que pueden tener reacciones vagales... ...que conocemos, eh, como les digo, desde el punto de vista médico... ...y que sabemos solventar y para eso tenemos nuestra enfermería... ...con nuestros médicos y enfermeros para poderlas tratar. Son solo casos esporádicos que normalmente en 10-15 minutos... ...se resuelven adecuadamente y no estamos teniendo ninguna incidencia seria... ...ninguna, absolutamente, y las incidencias que estamos teniendo son efectos secundarios que manejamos adecuadamente en nuestra enfermería de, que tenemos montada aquí en el pabellón. ¿Y se sabe por qué algunos usuarios se quejaron de que habían recibido eh, la citación por dos veces? Eh... Eh, sí, la consellería fue ahí muy garantista en el sentido de que ninguna persona se quedase sin su, su vacunación y hubo alguna persona que recibió eh, habiendo estado ya vacunado o cuando se le había citado en su centro de salud, pues volvió a recibir eh, una llamada para que vinieran a IFA. Bueno, mayoritariamente las personas han comprendido que esa segunda citación eh, eh, bueno no debían de hacerle eh, caso, puesto que era para la primera vacuna que ya habían recibido claro. y sobre eso la consellería está trabajando para que no vuelva a ocurrir. Y Carlos de Gregorio, director de Atención Primaria, ¿eh, ¿qué pasa con los que pasan el COVID? ¿Eh, ¿Se les está vacunando? Bueno, la Consejería eh, lo que propone a estas personas, eh, porque no es una obligación, es que esperen a que haya pasado seis meses, puesto que hay evidencia de que tienen defensas e inmunidad en este caso natural y, por lo tanto, la vacunación se puede posponer a los seis meses. Aún así, si alguna persona, bueno, eh, como es una, eh, es una propuesta de la consellería, quiere vacunarse, no estamos teniendo ningún problema y les vacunamos. Con pues la vacunación no hay ningún problema habiendo pasado el COVID. Simplemente es que se refuerza la inmunidad natural que ya han conseguido y no hay ningún problema para poderles vacunar. Pero la propuesta de la consellería es que esperen a los seis meses, puesto que saben que hay evidencias científicas sólidas de que durante esos seis meses están teniendo esas defensas y esa inmunidad que, por otra parte, consiguen con la vacuna, pero de esta manera, habiendo pasado el COVID, también están consiguiendo. Y queremos saber las previsiones, eh, porque eh, ustedes cierran IFA hoy, ya que se quedan sin dosis. Eh, ¿Cuándo llegan más dosis? Porque hay anunciadas eh, vacunas. Para los sí, próximos nosotros... días, ¿a ustedes eh, cuándo le van a llegar la próxima remesa y cuándo vuelve otra vez la vacunación a IFA? Recibimos eh, semanalmente el, el Departamento de Salud Pública de Elche, que es el, el, el organismo competente de recibir esas vacunas. Semanalmente estamos recibiendo y semanalmente vamos a volver otra vez a citar y a, y a poner las vacunas en en la institución federal alicantina, siempre a las primeras dosis de estas vacunas. ¿Eh? Y todos los, todas las semanas estamos recibiendo. El número, más o menos, se nos comunica a mediados de, de la semana. Y a partir de ese momento montamos el operativo para poder ponerlas, todas las que nos llegan para no despreciar ninguna. ¿Eso significa que si a mitad de semana ya les dicen el número de dosis, ustedes empiezan a llamar y será el próximo lunes cuando empiecen a inocular o da igual, sábado o domingo? La consellería es la que pone vale. las fechas ¿sí? Sí. teniendo en cuenta y lo hace, realiza las llamadas por, por uh -huh. SMS, las citaciones por SMS. Es la consellería desde Valencia la que está uh -huh. centralizando toda la información. Vale. Pero lo que nosotros sí que sabemos es que semanalmente vamos a tener uh -huh. otra remesa de vacunas que tendremos que poner y todos los operativos están ya preparados para que semanalmente podamos hacer esa función uh -huh. y, eh, y, tan primordial que es vacunar a la población. Claro. Y con las remesas que han tenido ustedes esta semana, ayer y hoy, eh, ¿se puede decir que la vacunación para los mayores de 70 y los mayores de 60 está concluida o aún queda? Quedarían no, uh, más semanas. Sí, aún quedan y posiblemente en una o dos semanas podamos completar esos rangos de, de edad que usted me comenta. Los de 90 ya están, los de 80 también mayoritariamente, por no decir la totalidad, también están. Ahora estamos completando las de los 70 y estamos completando las de los 60, la década de los 60 y 70, y dentro de una o dos semanas posiblemente ya podamos decir que Esas eh, décadas de edad también hemos completado la vacunación. ¿Eso también significa que a mitad de mayo o principio de mayo empezarán a llamar a la década de los 50, a los que tienen de 50 a 59 años? ¿Y qué vacuna es para ellos? ¿Lo sabe? Ahora mismo es la, la, el ministerio lo que tiene eh, que decir y también todo depende de... Eh, ...qué pase con Janssen, qué pase con AstraZeneca definitivamente... ...es decir, aún es prematuro poder aclarar esta situación... ...porque estamos actuando siempre con las evidencias científicas... ...siempre con lo que la, eh, la eh, farmacia del Ministerio la, nos va diciendo... ¿eh? ...y ahora mismo es una respuesta que no puedo darle porque... Todo depende mucho de la situación cómo se vaya contemplando. Sobre todo lo de Janssen, eh, que tenemos las vacunas, pero aún no tenemos la, la aprobación para poderlas poner, pues cuando tengamos esa aprobación, y posiblemente a lo largo de esta semana lo sabremos, eso también nos hará poder eh, decir cuáles son los grupos de población que vamos a seguir vacunando. En el momento en que se consiga esa autorización de Janssen y lleguen más vacunas, supongo que no serán las únicas, ¿Usted es, eh, puede decirnos eh, si la inmunización del 70% de la población se va a conseguir como estaba previsto este mes de, de agosto o en verano? Pues eh, eh, a, trabajamos para ello. Desde luego trabajamos para ello y por, nuestra, eh, por el, nuestro departamento y el departamento de Inalopó, que estamos trabajando codo con codo en en, en vacunar a la población del vaso de ¿eh? No tendremos, eh, no cejaremos en el empeño de que podamos hacerlo. Eh, desde luego, nuestro mayor compromiso en que eso sea así. Pues eh, toda la suerte del mundo para que sea así por la cuenta que nos trae y, evidentemente, gracias por el trabajo que realizan eh, todos los equipos sanitarios, que lo sabemos, eh, que están siempre eh, pues, a la espera de dosis, Para inocular los, eh, esas vacunas a la población. Muchas gracias, Carlos de Gregorio, director de atención primaria y responsable del proceso de vacunación aquí en Elche. Gracias. Muchas gracias, Soste. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Alicante 205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 J Linero y Material Scano. Recuerda, este miércoles a las ocho y media, Elche Valladolid en marcador.